A las once menos diez de la mañana le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda mañana al señor Mauro Montero, cronista de Exteriores. ¿Cómo estás, Maurito? ¿Cómo te va?、Eh, hola, Juan Pablo. Buen día para vos, para Juani, para, nuevamente para la audiencia y para todo el equipo. ¿Todo bien? Todo muy bien. n c ó m estás, Maurito? Andás de acá para allá con muchas cosas amontonadas. Sí, a n d a m o s más o menos de acá para allá porque, bueno, dos cosas que se juntaron para. Para poder cubrir, pero por suerte la, las tenemos para compartirlas.、Eh, les cuento que hace un ratito, hace un, unos 20 minutos,、eh, ATE, el gremio de ATE, se manifestó frente a la municipalidad de Santa Rosa y en este momento está realizando una asamblea por lo que ya conocemos que es el desdoblamiento del pago del sueldo y el aguinaldo para los trabajadores municipales. Lo que hicieron es una manifestación, están haciendo ahora una asamblea, pero hicieron una manifestación. Eh, con carteles, con reclamos y también con denuncias puntuales, justamente por la decisión que toma el intendente Dinápoli de, de pagar hoy el aguinaldo y lo ponemos en, en signos de interrogación, porque dicen desde ATE que a esta hora todavía no tienen depositado el aguinaldo que, estaba, que ya lo había prometido el intendente Dinápoli. Y la semana que viene, el 27, van a cobrar el sueldo y cuando cobren el sueldo van a recibir las retenciones de. Todos los débitos que hayan tenido cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales. Dicen desde ATE que por esta decisión que tomó Dinapoli, este 24 algunas familias municipales van a tener que decidir si comprar un regalo o poner un pan dulce en la mesa. Así que si les parece, escuchamos a Florencia Pumilla, que es trabajadora de, de la Municipalidad de Santa Rosa, y también a Mariana Anduesa, que es delegada de ATE en la Municipalidad de Santa Rosa. La verdad es que, bueno, lo que, lo que venimos diciendo a lo largo de, de, de todo este año, las compañeras y los compañeros、eh, estamos sintiendo el hostigamiento y la coerción.、Eh, un gesto notable del destrato de esta s g e s t i o n es que、eh, el Ejecutivo no nos respondió al pedido que se hizo primero de manera informal, se le preguntó、eh, desde el sindicato, desde ATE, e、eh, Sobre cómo iba a ser el pago del aguinaldo y del de sueldo, y principalmente del bono. No respondió por la vía administrativa, se le hizo ingresar una nota por mesa de entrada en donde esta información también se le solicitó. No respondió y responde a través de los medios.、Eh, es muy difícil para nosotras y nosotras esta situación. Es la primera vez, yo hace 15 años que trabajo en la municipalidad, es la primera vez que una gestión nos niega la palabra, nos niega el diálogo. La verdad es que esa violencia institucional en donde. Como sujetos、eh, políticos, nos están negando la posibilidad de, de conversar,、eh, es inédita. Así como el desdoblamiento del aguinaldo y el del sueldo. Y muchas compañeras y compañeros hoy no están acá porque hay situaciones de hostigamiento y persecución, no solo administrativa, de un montón de tipos que, bueno, ustedes bien saben que hemos venido denunciando a lo largo de todo este año. Particularmente hoy queremos hacer mención a la situación de que en el área de San José Antonio Vale han colocado recientemente cámaras. Para vigilar a las trabajadoras y los trabajadores.、Eh, eso nos parece sumamente preocupante y está alineado con las prácticas que todo el tiempo estamos señalando, que se emparentan muchísimo, algo que le molesta mucho al Ejecutivo que mencionemos, pero las prácticas que están teniendo en relación a las trabajadoras y los trabajadores están muy alineadas con el Gobierno Nacional, que estigmatiza, persigue y amedrenta a las trabajadoras y los trabajadores. Les pregunto por las cuestiones básicas de cualquier familia: recibir solamente el aguinaldo. ¿Cómo lo toman? ¿Qué pueden hacer? Y sobre todo, si pueden por lo menos pasar una de las dos fiestas más o menos bien, sabiendo que le falta cobrar una parte. Bueno, cada familia, o sea, cada trabajador o trabajadora,、eh, en el caso particular de, de las mujeres, muchas son jefas de familia y van a tener que decidir o comprar el regalo para sus hijos o hijas o ponerles un pan dulce o un budín en la mesa el 24, ¿sí? El día de Navidad. Entonces,、eh, que lo hagan ellos, que lo hagan ellos si quieren, que no nos hagan pagar a nosotros、eh, el ajuste. Bueno,、eh, tenemos que decir también que esta manifestación es solamente del gremio de ATE, que fue convocada por el gremio de los trabajadores del Estado, pero no participó el gremio del SOEM, que el SOEM es el que agrupa a los trabajadores municipales, que por ahora lo único que hizo fue Pedirle por nota al intendente d i n a p o l i que les diga cómo le iba a pagar. Finalmente, eso ocurrió porque les mandó una nota este, formal desde la municipalidad y también ayer lo anunció públicamente que va a pagar el bono de 300 mil pesos el 14 de enero. ...que Hoy va a estar depositado el aguinaldo, pero hasta esta hora todavía no lo tienen en sus cuentas y el 27 de diciembre. Va a pagar el sueldo y ahí sí se van a hacer todos los descuentos. Esto es la primera vez que pasa y lamentablemente、eh, los municipales o las trabajadoras municipales van a tener que decidir qué hacen con solamente el aguinaldo y la semana que viene van a recibir el sueldo que les corresponde al mes de diciembre. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro. Nos traía la voz de trabajadores y trabajadoras de la municipalidad que、eh, piden cobrar, bueno, se quejan del desdoblamiento del pago del aguinaldo y el sueldo.